Zona cero. Es momento para nuestros monográficos. Zona cero con un asunto sumamente peculiar, muy interesante. Y no sé si tacharlo de opar, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa con estas calaveras de cristal, cuasi perfectas. Eh, descubiertas en eh, Centroamérica pertenecientes a la cultura maya y desde luego a los ambientes precolombinos se habla del siglo XIV, siglo XV una docena de calaveras eh, catalogadas a, com, como auténticas así que vamos a intentar ahondar un poquito en este misterio de, de la historia ¿qué tal Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches hombre, veo que vienes vestido de Hamlet vienes con la calavera, o no tubillo pero fíjate, es transparente ¿eh? sí, sí, la tuya es eh, más eh, sofisticada eh. que la que usaba el principio de la sí, sí ¿qué tal Jesús Callejo? Buenas ¿Qué tal? Muy buenas noches Tú vienes vestido de brujito sí ¿eh? vienes eh, A lo mejor esa calavera la utilizas como bola de cristal Sí, sí, sí sí Para ver la... algún misterio insondable eh, eh, Sí, sobre todo por los ojos, por las cuencas de los ojos Que son insondables también Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe No, no digo Jesús, sino la calavera sí, ¿eh? La mandíbula... Batiente Oscilante Yo decía Carlos, digo, a lo mejor son opar, pero no No, no, no son Y en cuanto a las casi perfectas, son perfectas Son perfectas Son perfectas Si sí, son asombrosamente perfectas ...y cuando has dicho una docena es una cantidad correcta... ...porque hay en los siglos XIV y XV... ...aparte de las que se conocen de América... ...que es de las que vamos a hablar hoy... ...aunque a muchos oyentes les parezca curioso y extraño... ...se hicieron varias en Europa... ...en Italia eh, hubo una pequeña costumbre... ...y a finales de los siglos XIV y principios del XV... ...coincidiendo más o menos con la época de tu último libro... Mm. ...cuando yes de rey era un niño... Sí. Eh, ...unos artesanos de la zona norte de Italia fabricaron eh, al menos por lo menos tres o cuatro calaveras de cristal. Lo que pasa que son radicalmente distintas de las de Sudamérica y eh, curiosamente hasta prácticamente hace algunos años a nadie se le ocurrió el pensar que en el mismo momento en que estos italianos hacían unas son más pequeñas además que las sudamericanas en tanto que las eh, de Centroamérica son de tamaño natural. Es decir, son como sería una calavera humana y estructural y fisiológicamente corresponden a indios americanos. Es decir, Están hechas como eh, debería de ser la calavera de uno de los, de los eh, indígenas de la región, si no fuera porque obviamente no tenían los huesos de cristal. ¿A tanto Jesús llegaban los conocimientos mayas como para elaborar eh, calaveras perfectas de cristal en el siglo XIV? Exacto. Bueno, esto es uno de los enigmas que hay alrededor de la cultura maya, como tantos otros. ¿no? Famoso también el, el misterio de azul, ese tipo de, de pintura que conseguían con ese azul, que ahora mismo se sigue sin descifrar como cantidad ¿no? de misterios que siempre se asocian a los mayas, entre otras razones porque los mayas cuando llegan los españoles era una cultura en declive y por lo tanto había ya más leyenda que historia y eso también genera pues muchísima especulación, muchísimo misterio alrededor de ellos, a pesar de que lo tenían también, porque se sabe que eran unos buenos observadores astronómicos, y ahí están sus monumentos, y por no hablar del calendario maya que luego son la propia los aztecas. Así que otro de esos misterios, otro de esos opar, porque debe de ser un par, si era un objeto fuera de tiempo, es ese pulido de esas calaveras que se atribuyen a esta cultura maya, a pesar de que hay calaveras que se han encontrado en otros lugares del mundo, o sea, no solo en Centroamérica, sino también en Mongolia, en China. ¿Pueden tener alguna relación o no? No se sabe, porque se puede decir que es una materia que está en pleno estudio ahora. No se pueden datar con el carbono 14 sencillamente porque estamos hablando de cristal de cuarto y las referencias arqueológicas que hay son muy dudosas porque no todas han sido encontradas en su lugar respectivo en los yacimientos mayas sino que muchas han sido movidas han sido vendidas por coleccionistas algunas están depositadas en museos como el Eustis Museo es decir, es muy difícil seguir la pista porque hay especuladores y hay coleccionistas por medio pero todas las pistas conducen a que gran mayoría de estas piezas auténticas porque hay otras que son verdaderas que se han hecho en el siglo XIX y siglo XX pero las auténticas proceden de Centroamérica y estaríamos hablando pues, de la cultura maya pero siempre referido a siglos tan cercanos a nosotros como puede ser el siglo XIII, el siglo XIV a pesar de que las leyendas le intentan situar a esas calaveras pues, una época pues, mucho más legendaria hablan de 2000, de 3000 años de antigüedad pero siempre sin ningún tipo de prueba ni fundamento de hecho hay una leyenda que es muy curioso ¿no? porque hay una leyenda que se atribuye a los Ketsits que es una comunidad indígena maya que todavía viven y ellos comentan que eh, cuando el mundo reúna las trece calaveras existentes de cristal de tamaño natural es cuando eh, darán a conocer al ser humano todos los secretos de la vida y todos los conocimientos que tenía esta cultura maya es como una leyenda bonita de Indiana Jones diciendo dos cosas importantes por un lado, según esta comunidad indígena solo hay trece calaveras auténticas de las cuales no han sido encontradas todas y por otra parte es como si su unión fuera una especie de ordenador, de computadora gigantesca que serviría para revelar esos conocimientos o parte de esos conocimientos que ostentaba la cultura maya. Vaya, entonces tenemos unas 12 localizadas, faltaría claro, una Claro, lo que pasa que las 12 sí, pero no todas mayas, es decir, cuando hablamos no, de calaveras no. auténticas no quiere decir que todas proceden del mismo lugar, sino que ahora mencionaremos no. algunas que son de Mongolia y que son de China. Estamos hablando de calaveras de cristal o de alguna variante del cuarzo y que todas tienen unas características precisas es decir, ...tenían una funcionalidad ritual... ...mágica, esotérica y es evidente que era así el problema es que está en el pulido el cómo se puede confeccionar el cómo se puede elaborar esas calaveras de esta antigüedad pero no todas proceden de Centroamérica es son todos los misterios que habría que ahondar por tanto aquí tenemos un misterio parecido al de las pirámides surgieron en cualquier parte del mundo por lo que vamos descubriendo sí, claro, parece que se trata de, estru de estructuras primordiales y de que de alguna manera hay algo que une a todas las culturas humanas por lejanas que estén que les hace de alguna, manera, de alguna forma el tallar en este caso bloques de cristal Perdón, de la misma manera que en otro caso les hace construir eh, construcciones de forma piramidal. Uh -huh. Bueno, las dos más famosas, vamos a empezar por las conocidas, sí. las que ha creado la leyenda, porque yo supongo que muchos eh, oyentes es posible que hoy incluso se estén entristeciendo al ver de la manera tan fría <risa> y tan eh, eh, eh, tranquila que hablamos de una cosa que mucha gente considera un mito mágico y misterioso. La más famosa, que es la que la que llevó a la leyenda todo el misterio de las calaveras de cristal, es las que encontró la encontró una niña que se llamaba Al Mitchell Hedge, cuando trabajaba, bueno, cuando vivía junto a su padre, que era un, un gran aventurero, por cierto, y arqueólogo aficionado, que se llamaba Mike Mitchell Hedge, que vivía en lo que hoy es Belice, la antigua colonia de Honduras británica, y que eh, un día, eh, cuando buscaba estilo eh, Indiana Jones, por este sí que no a Peter en las junglas del interior de Belice, ...ruinas mayas, porque él bueno él sostenía una de, teoría muy pintoresca... ...que él pensaba que la cultura maya estaba relacionada directamente con la Atlántida... ...y que lo que era la colonia británica de Honduras... ...es decir, eso en lo que es el actual Belice... ...tenía que haber algún tipo de construcciones del mismo estilo... ...que las que se han encontrado, por ejemplo, en el Yucatán mexicano... ...en, en uxmal o en Chichen Itza. El caso es que eh, en 1927, cuando Ana acompañaba a su padre... ...en las excavaciones en Lugantown, en ...cerca, muy cerca de la frontera con la Honduras eh, española... ...pues eh, encontraron de golpe... ...además, curiosamente... ...el día de su 17 cumpleaños... ...lo cual no deja de ser curioso... ...una calavera... ...una calavera sorprendente colocada sobre una especie de altar... ...a la que le faltaba la mandíbula inferior... ...que por cierto, estaba en la misma zona... ...puesto que fue encontrada tan solo... ...unas semanas después... ...la verdad es que... ...cuando se la presentaron... ...a los nativos mayas que acompañaban a... ...a Mitchell Hedges en, en su investigación... ...dijeron... ...no se extrañaron demasiado y dijeron que era una especie de representación que hacían sus antepasados eh, como homenaje a los dioses, y que se trataba, en cualquier caso, de un elemento que servía, pues entre otras cosas, para curar. La verdad es que, eh, como descubrimiento, hay que tenerlo en cuenta, estamos en el año 1927, en Honduras, encontrar una pieza como esa, pesa 5 kilos con 19 gramos, es decir, es muy pesada, tiene la forma eh, normal de una calavera humana, y es perfecta, absolutamente perfecta. Está eh, procesada con cristal de cuarzo y eh, después de muchos años de investigaciones se ha podido determinar incluso de dónde procedía la roca o el tipo de piedra sobre la que se cayó. E incluso se han hecho varias teorías de cómo se pudo esculpir. Primero, eh, el origen. Ya el origen cuando se descubrió en los años 80 del siglo XX de dónde procedía, eh, pues la verdad es que ha abierto otro misterio más sobre lo que ya era un misterio. Es que se trata de una roca de cuarzo de origen brasileño. De origen brasileño. Sí, miles de kilómetros de distancia de donde se encontró. Y luego la segunda sorpresa es que se hicieron intentos de fabricarla según como los artesanos mayas decían que se podía haber hecho. Es decir, mediante un sistema que con arena, con polvo de arena, iba poco a poco eh, dándole forma durante un periodo eh, larguísimo, puesto que harían falta decenas y decenas de años para eh, lograr un resultado parecido. Hay que tener en cuenta que eh, en el caso de, la, del, de esta calavera, no en todas porque, por ejemplo, la que está en el Museo del Hombre de París presenta ciertas diferencias. Pero hay algunas, como es el caso de esta, que el, el, la mandíbula, la parte inferior de la mandíbula, es móvil, encaja a la perfección, como si fuera una calavera real, y los dientes de la se mueven, uh -huh. y se abren y se cierran, y están esculpidos uno a uno, en el mismo bloque de cuarzo, ...que el resto del, del cráneo. Es algo realmente asombroso. Bien, pues aquí tenemos la primera testa de cuarzo... Eh, ...por supuesto descarnada... ...encontrada en Belice, en la Antigua Honduras eh, Británica... ...en 1927. Cinco kilitos eh, que pesaba la pieza. Nada más y nada menos. Uh -huh. eh, pero hubo más, ¿no? Hubo más, sí. Eh, pero quiero también... ...completar una parte de esta información... ...porque estamos hablando de la calavera más importante... ...de hecho se la llama la calavera del destino también... ...hasta de Mitchell Hetches y, eh, ...y es el hecho pero, de que eh, se eh. mandó a analizar por un laboratorio en los años 1970, en los lab laboratorios de Helios Packard. Es decir, ya la cosa empezó a tener su, su crédito y su fama, porque se descubrió, como dice bien Carlos, en el 1927, aunque hay otras versiones que hablan de 1924, es decir, cuando su hija Ana cumplía esos 16 añitos recién cumplidos, además precisamente un 1 de enero, con lo cual no deja de ser bastante sorprendente ese cúmulo de casualidades que se, que se dan alrededor de esta calavera. Pero bueno, como digo, en el año 1970 la familia Michel Hetches entrega pues, el cráneo al laboratorio Julio Parker para su estudio, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué se puede determinar. Y pudo comprobarse varias cosas que empiezan a ser muy llamativas y que prácticamente también son comunes al resto de las calaveras de las que vamos a comentar esta noche. Es decir, lo que, a la conclusión que llegan estos laboratorios de hewlett es que el cristal fue tallado en contra del eje natural, en contra de ese eje natural que tiene todo cristal de cuarzo, a pesar de que los modernos escultores no podrían hacerlo, ¿no? porque lo normal es que si tú lo haces en contra, ese cristal se fragmente. Se rompa. Sin embargo, no hay una especie de tecnolog tecnología láser, vamos a llamarla así entre comillas, que se utilizó por ese tipo de cultura que ahora desconocemos, que posiblemente fuera la malla, que pudo haber conseguido esa sofisticación de calavera sin que provoque la rotura de la pieza de cuarzo. Bueno, otro de los hallazgos sorprendentes consiste en que no hallaron evidencia ni rastros de que se hubieran utilizado herramientas metálicas. En absoluto. No había ningún tipo de huella, ningún tipo de fractura, ningún tipo de incisión que indicara que había alguna herramienta metálica. El dato más desconcertante todavía, si cabe, es que estimaron que el tiempo necesario para completar el trabajo de esa calavera, la calavera del destino, de Mitchell Hedges, es que tendría que haberse, en condiciones normales y actuales me refiero, tendría que haberse trabajado al menos 300 años, 300 años para conseguir ese pulido, esa perfección. Que Algo totalmente descabellado. Por lo tanto, teniendo estos datos del de laboratorio Hueldo Parker, ya nos está diciendo que nos estamos encontrando ante un objeto fuera de lo común. Un objeto mm. prácticamente imposible según lo que nosotros consideramos que tenía la tecnología maya de aquella época. Y da igual que nos vayamos a la Edad Media o nos vayamos 3.000 años atrás. Es decir, ninguna cultura tenía esa, esa civilización, esa tecnología tan desarrollada y tan sofisticada que lógicamente le tocaría con los egipcios, por lo cual también hablaríamos de una eh, cronología también absurda porque los egipcios sí nos tenemos que remitir a esos 3.000 años y sin embargo aquí estaríamos hablando de unos 600-700 años atrás es decir, algo está pasando en este tipo de cráneos cuando dos de ellos que también han sido analizados muy parecidos al de Michel Hatches se encuentran en dos museos muy importantes uno es en el Museo de Martin dentro del British Museum de Londres y otro el Museo del Hombre en París bueno pues también conservan, conservan sendas calaveras de cristal de cuarzo también muy parecidas ...a la de... ...Michel Hetschik... ...pero con una característica... ...su mandíbula no es oscilante... ...su mandíbula no se puede quitar lo cual está indicando un grado de tecnología muy superior a aquellas calaveras que son macizas. Recordamos, Carlos, eh, que no son solo del ámbito de, de la procedencia maya estas calaveras. Sí, no, no necesariamente. De hecho, la del Museo Británico en concreto, esa la compré en 1898 en una subasta en Tiffany's, de Tiffany's por 120 dólares. O se le salió realmente barata. <risa> y cosas. esta en concreto, aunque se supone que parece ser que. Su origen estaba en el botín de un mercenario que actuado en Centroamérica. Hay rumores de que podía proceder de parte del tesorio ilegal que sacaron algunos de los acompañantes de William Walker de Nicaragua en 1856-60. En, en cualquier caso, eh, es mucho más sureña. Se sabe por la tipo de fabricación que probablemente eh, provoca de alguna viene o procede de alguna zona muchísimo más al sur, lo cual tendría eh, cierta relación con el análisis de la roca de la de Mister Hedges, que como he dicho anteriormente, parece apuntar al nordeste de, de Brasil. En cualquier caso, eh, sí que es muy curioso, porque la del Museo Británico tuvo una leyenda desde el principio, y es que los cuidadores que la guardaban no querían y la tapaban siempre con un paño negro. Entonces, antes de que se produjera, bueno, de que la cogieran en el lugar que hoy mismo tiene, ...se planteó un, un problema allí... ...el caso es que llegaron a preguntar que por qué lo hacían... ...y los cuidadores afirmaron que no soportaban los reflejos... ...que la luz generaba a través de los ojos de cristal vacíos... ...de las cuencas vacías de cristal de la calavera... ...la verdad es que son objetos francamente extraños... ...respecto a las italianas, porque decías otros sitios... ...y efectivamente hay unas hay, hay tres que se fabricaron en Italia... ...con cristal de cuarzo a finales del siglo XV... Pero, perdón, eh, bueno, del siglo XIV al principio del siglo XV, pero son algo más pequeñas, pesan muchísimo menos que la que la original de, de Honduras británica, y sobre todo mmm, parecen algo más toscas, si no tienen la perfección de líneas y la definición que tienen sus eh, congéneres eh, centroamericanas. Por supuesto además en estas dos últimas, al menos en dos de ellas, existen claras pruebas de la utilización de elementos metálicos en su fabricación. Hmm. Bueno que se sepa Fabresé no, no hizo ninguna, no, no hizo ninguna. <risa> <risa> ¿y la de Mongolia? Bueno, la de Mongolia es curiosa porque hay no solo una, sino varias, de ¿Varias? Mongolia, como tal sí lo pasa que bueno, una es la más conocida, además está hecha de Amazonita, o sea que incluso se ha detectado un poco el material con el que está, con el que está hecho. Pero se, se saben muy pocos datos, porque pasa, pues como ocurre con una que se llama Suitinger que está tallada en Amazonita, que fue descubierta en, pues, hace 130 años más o menos por un arqueólogo chino, que tenemos el nombre, que es John Fuhu, en el sureste de Mongolia. Nada más, poco más se sabe pero sí se puede sacar como unas conclusiones bastante curiosas por lo menos yo me he dedicado a hacer esquemitas para ver un poco lo que serían las supuestas calaveras mayas de las que tienen otras procedencias entre ellas esta de Mongolia incluso se ha encontrado un esqueleto completo el único esqueleto completo que se conoce de Jadeita que se ha encontrado como no también en Mongolia ya no estamos hablando de, una, de un cráneo, de una calavera sino de todos los esqueletos lo que es que a un tamaño muy pequeñito, eh, muy reducido Bueno, pero no deja de ser significativo que todos ellos tuvieran esas mismas características rituales. Las calaveras mayas, por lo menos de las que yo tengo constancia después de haber leído pues, distintas monografías sobre este tema, serían las dos que hemos citado de, uh -huh. tanto del museo, del British Museum, como del Museo del Hombre en París. Por supuesto, la de Belice, la, esta de adecuada de Michel Hedges de 5 kilogramos, que será como la más representativa, una que la llaman Mayan que se encontró en Guatemala, que también estaría hecha de que está de cuarzo de, y pesaría 4 kilogramos. Otra que sería la más, que la llaman más, de cuarzo, que sería la más grande de todas. Estamos hablando de una calavera de 8 kilogramos. Ahí, no ahí es nada, con lo cual ya no estamos hablando de calaveras de tamaño natural. Uh -huh. Otra muy significativa, muy curiosa y muy enigmática, que la llaman ET. ET, por las características que tiene el cráneo. Fue descubierta en 1906 en Guatemala, es de cuarzo ahumado y se caracteriza por una forma puntiaguda que tiene el cráneo y una mandíbula pronunciada, muy parecido a esos cráneos supuestos de extraterrestres, de ahí que le hayan dado esa denominación. Y por último, la oceana, que estaría hecha de, um, pues también de cuarzo, de cuarzo, encontrada en la Amazonía, con lo cual nos pone sobre la pista de la calavera de Michel Ketchers, cuyo cuarzo era mm. procedente también de estas mismas latitudes. Así que todas estas serían las que de una forma o de otra tendrían una procedencia centroamericana, posiblemente maya, y que como ves no completarían las trece de la leyenda para conseguir ese secreto, esa verdad revelada por parte de esa cultura maya. Pero, en definitiva, sí que estamos hablando de un misterio que está asociado a fenómenos sobrenaturales. Porque aunque no lo hemos comentado, sí decir un poco por encima, que eh, Fran Dorland, por ejemplo, un restaurador de arte que hizo varios experimentos con el cráneo de Mitchell Hedges, él confirma, para que es su palabra, se cree o no se cree, pero él confirma que haciendo estos experimentos parapsicológicos con la calavera, detectó un halo, un halo luminoso, que circundó por varios minutos la calavera ...luego escucha unos sonidos muy agudos... ...parecido a campanilleos... ...que llenan su casa... ...con ese tipo de, de sonidos... ...y otras veces, dice él... ...aparece dentro del cráneo unas luces... ...o imágenes de otros cráneos... ...de montañas, de otros objetos... ...como si fueran hologramas... ...dentro de esa calavera... ...al igual que un olor muy característico... ...proveniente del interior, del interior de la calavera... bueno estos datos... ...que nos dice Frank Dorland... ...han sido confirmados por videntes, por medios que han tenido cerca de sí, o bien esta calavera, que sigue estando en propiedad de la familia mitchell Heches, o bien en calaveras parecidas, es decir, están hablando de que son transmisores o catalizadores de energías sutiles, no controlables, pero que servirían para proyectar imágenes holográficas de secuencias, como de pasajes históricos, que los mayas, de alguna forma, con una tecnología que por supuesto desconocemos y que es pura ciencia ficción, hubieran conservado, hubieran Metido dentro de esas calaveras y que solo pueden ser activadas con la tecnología o con los conocimientos apropiados. Por cierto y para acabar, quería decir que pues, para ver lo sorprendente que es que un antropólogo belga llamado Morant realizó un análisis de las dos principales calaveras de la del Museo Británico y de la de Mitchell Hedges y llegó a una conclusión sorprendente. Llegó a la conclusión de que eh, aparte de la diferencia obvia de que la mandíbula de una es móvil y la otra no, que eh, la primera, la de Hetches, presentaba un pulido muchísimo más perfecto que ambas correspondían a un cráneo de mujer uh -huh. y que era el mismo. El mismo cráneo. Exacto. O sea, el mismo modelo se vio para que la misma mujer sirvió modelo para dos calaveras diferentes. Uh -huh. Es una Un, un interesante uh -huh. apunte que sorprendió muchísimo a los antropólogos cuando Morante hizo su su estudio. Uh -huh. Bueno, pues hemos localizado algunas eh, Según la tradición maya son necesarias 13 Las 13 originales para que una especie de cosmogonía Empiece una alineación <risa> tremenda Y no se ha desvelado el, el gran misterio del universo ¿Qué cosas pasan, verdad? Bueno, pues estas calaveras de cristal que tanto han fascinado Y tanto fascinarán eh, Supongo que ahora vosotros habéis despertado un cierto interés Por, por este asunto y buscaréis eh, Pues es de lo que se trata eh, Que busquéis más información y, y así... Pues eh, sabremos más en torno a uno de los misterios eh, ancestrales de la humanidad. A quienes eh, corresponde la elaboración de estas calaveras perfectas eh, de cristal en el territorio maya seguramente se encuentra la explicación todavía por descubrir. Gracias Jesús Callejo. Toma, para ti eh, te voy a dar esta réplica. Sí, sí. Eh, es una calavera de Taiwán. Ajá. Es, de goma. es un poco de goma sí eso es verdad no, no quería que todo así tan crudo pero bueno va. vale la recoja segundo botín además si, le das, ¿ves? si metes el dedo aquí en el hueco de, de, del ojo sí. sale un, una velita por encima para navidad es para que es que... Si una canción navideña como muy propia y para ti Carlos toma pues esta esta réplica exacta de una dentadura postiza maya sí, preciosa aclarada los isos